Plinio, buen día desde una fría Montevideo, ¿eh? Buen día, Hernán. Aquí está caliente, pero ya se siente que va a llegar el frío, que viene de ustedes. Sí, bueno, acá nuestra operadora Mariana está celebrando. Algún día te la vamos a mostrar en, en cámara que, que eh, no, hemos contactado sin problemas técnicos esta vez. Este, ...que eran problemas generados por, por WhatsApp... ...sobre todo en, la, en el pase de las direcciones... ...pero estamos, estamos contentos celebrando que arrancamos sin problemas... Eh, de, eh, ...la vida va a mejorar, dice la canción Plinio que escuchamos... ...que, que presenta tu columna cada semana... ...si sí, habrá que tener esperanza desde un Uruguay que como vos quizás ya sabés... ...estamos sin agua potable prácticamente... ...abrimos la canilla... el grifo y sale un agua salada, agua de río salada, eh, que hace que bueno, que quienes pueden compran agua embotellada, y bueno, está todo un debate de eso de, de quién se lleva el agua, verdad, de por qué tenemos menos agua en, nuestras, en nuestros ríos y arroyos. Eh, tuvimos un terremoto ayer, así que <risa> imagínate en la temporal. que andamos. Y temporal, ciclones también, que eso, bueno, nos Tenía está pasando más seguido. Así que, imagínate. Hernán, eh, bueno, eh, sabes que ya que tocaste en el tema, la música que toca cuando entro es de Martín Davila, sí. que es un gran sanguísta brasileño, un hombre progresista. Pero es una ironía lo que él... Eh, la música es una ironía, ¿no? Para decir que la vida va a mejorar... Pero la realidad es que estamos viviendo el capitalismo de la barbarie. Entonces la vida va a empeorar antes de mejorar. Y solo va a mejorar si hay un cambio profundo en la sociedad. Y nosotros aquí en la periferia vivimos la barbarie neocolonial. Y ustedes en Uruguay hasta no tienen mucho que reclamar en el contexto latinoamericano. Porque van empeorando más despacito. Pero... <risa> La tendencia es general y hay que ver lo que hay por detrás, ¿no? En Río de Janeiro esto pasó año tras año y lo que había en realidad era una campaña de privatización del agua. Mm. Entonces hay que ver en cada caso específico cuál es el negocio que está por detrás, pero eh, digamos, es lo, lo que... hablas no es la crisis del capital la crisis ambiental la crisis social no una sociedad completamente irracional y, y que hay que cambiarla eh, sí está bueno comentarlo contigo Plinio porque claro bueno, es un tema central que nos ocupa todos los días esto pero también la reflexión más allá de nuestras fronteras Eh, un, de un país que se ha apreciado y que tenemos te, nos enseñan desde la escuela que tenemos muchos ríos y arroyos, pero la, la forestación, el desarrollo de la forestación al servicio de las tres pasteras gigantescas que tenemos, que hacen pasta de celulosa eh, con capitales finlandeses, eh, chilenos, eh, de otros países, eh, más otros emprendimientos, ahora se habla del hidrógeno verde... En fin, de lo que pidas, nos han ido sacando el agua, ¿no? sumando a que no llueve o que llueve muy poco, pero hay todo un debate instalado sobre eso y que viene de los gobiernos anteriores, por supuesto, no solo de este, de la derecha tradicional, ¿no? Claro, no, el problema no es el gobierno. mucho más profundo. El problema es el Estado, ¿no? Es, y los gobiernos se encuadran dentro de la posibilidad del Estado. Bueno, eh, el latifundio tiene ahora nuevo nombre. Hmm. Se llama agrobusiness, agronegocio. Y, a, y el agronegocio siempre fue depreva, deprevador de, de la naturaleza, ¿no? Y bueno, y ahora con, con las nuevas tecnologías... Eh, hacen un uso escandaloso del agua y agotan la agua. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. El otro día yo vi una noticia que el río Paraná, que es un río gigantesco, ¿no? el que llega en el delta ahí de, de ustedes, está con problemas de sequía en varios ramos y que el río Paraguay, que es un río menor, pero de cualquier manera muy, muy grande, también tiene problemas. O sea, hay que tomar atención que si no cambia eh, el régimen, no se enfrenta la crisis ambiental. ¿no? La, la otra semana, la ONU, que es una organización insospecha de cualquier tendencia crítica, dijo que el aquecimiento global está fuera de control. O sea, es casi que un grito de socorro Pero la gente tiene que entender que esto hay que cambiar, hay que cambiar profundamente y, y el cambio tiene que ser en la raíz del problema, que es el capital. Sí, sí falta que no sé qué del Amazonas nomás, ¿no? Es el que está faltando. Pero, <risa> que es el más caudaloso pero, pero, del mundo. Estás bromeando. Yo fui a, a Marabá uh -huh. y los ríos ahí son gigantescos, ¿no? Todos los ríos. Entonces yo fui y me llevaron a ver el río y yo dije, mira, pero qué linda esta isla de arena blanca. Uh -huh. Y había un señor que vivía por ahí al lado y me dijo, es la primera vez que veo, señor. Yo vivo aquí a 40 años, es la sequía. Claro, claro. Sí, aquí el, el, el punto principal de abastecimiento donde está casi el 80% de la población uruguaya acá en el sur, Montevideo y aledaños, se ha secado, ha llegado al 2% de su capacidad y están apareciendo puentes que antes no se veían no que estaban cubiertos por el agua pero todo esto del modelo eh, que vos nos decías y que si no se toma conciencia desde desde a nivel del pueblo ¿no? a nivel de las organizaciones eh, populares que empiezan a empujar, muchas de ellas es cierto pero falta mucho, bueno vamos rumbo a, a un panorama muy grave Pero vamos a, a temas puntuales de, de Brasil. Eh, Plinio, estábamos leyendo alguna prensa internacional que habla de que los sectores, digamos, poderosos de Brasil, del mercado financiero, están mejorando, están cambiando o reduciendo significativamente la evaluación negativa en relación al gobierno del Partido de los Trabajadores. Dice, por ejemplo, alguna encuesta... que ha reproducido folia de Sao Paulo, eh, que, que ha mejorado la imagen ante el mercado financiero del gobierno del PT de la mano del ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Entonces, Hernán, una noticia muy preocupante cuando se analiza el problema de la perspectiva del trabajo. Porque esta encuesta es una encuesta con los empresarios y los ejecutivos de bancos. Entonces, y Haddad tiene una validación tremenda, arriba del casi 70% de aprobación, ¿no? Eh, lo que demuestra cuál es el partido que tiene el gobierno Lula, ¿no? Porque nosotros aquí comentamos siempre que el gobierno es, es un gobierno neoliberal. Y para que no parezca mal humor mío con el gobierno y mala voluntad, ahora por la avaliación de los empresarios, que son en sospecho, ¿Eh? Queda bien claro, esta semana el gobierno hizo una reforma tributaria que fue muy bien recibida por todas las las agencias de, del capital, no todas las organizaciones, sindicatos empresariales conmemoraron mucho. Es una reforma tributaria que trata de los problemas microeconómicos de la empresa, los, mejora la situación, mejora. Disminuye la guerra fiscal, facilita, la, la moderniza un poco el sistema de arrecadación, pero no toca en los dos principales problemas del sistema tributario brasileño, que son, primero, la necesidad de aumentar los tributos, porque las necesidades de gasto social son inmensas. No hay que disminuir la presencia del Estado, hay que aumentar la presencia del Estado. y segundo la justicia fiscal Brasil tiene uno de los peores de las peores regresividad del sistema tributario del mundo para que tengan una idea Brasil no tributa el lucro y los dividendos que son distribuidos a las personas y es en esto está junto de un otro país que es Estonia Entonces, hay dos países en el mundo donde no se tributa la distribución de lucro y dividendos, Brasil y Estonia. Bueno, todo esto no se toca y cuando no se toca, el mercado queda muy contento porque todas sus demandas son satisfechas y las demandas del trabajador no se, se pospone para un periodo que nunca llega. Bien. Uh -huh. Vemos una noticia que vos nos podés aclarar. Eh, ah, que un nuevo cruce de Lula cuando se anunció la inflación de junio eh, contra el, el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto. ¿Sigue el enfrentamiento por las tasas de interés que tiene el Banco Central, Plinio? Sí, esto va a seguir, no porque hay una aberración en el sistema de macroeconómico brasileño. que es la autonomía absoluta del Banco Central. Bueno, metieron en el Banco Central a un joven economista que es nieto de un importante economista brasileño de la dictadura militar, Roberto Campos. Y el tipo se llama Roberto Campos Nieto. ¿no? Uh -huh. es el, y es un bolsonarista fanático, de frecuentar los churrascos con Bolsonaro tal. Uh -huh. Bueno, y este señor metió la mayor tasa de interés real del mundo. Para que tengan una idea, nosotros pagamos más o menos 7,5% de interés real ¿eh? en, en la deuda pública. Bueno, esto claro que es un problema, no es el único problema, pero Lula aprovecha este hecho para hacer política y para ya colocar... en las espaldas de Bolsonaro, todos los problemas de, de bajo crecimiento que por ventura eh, la economía tenga y, y va a tener. Bueno, entre las, los temas también que teníamos era preguntarte sobre, estamos todos con cosas vinculadas a la economía, pero el endeudamiento de las personas, que, que es un problema aquí en Uruguay, y estábamos viendo que también en Brasil se está... planteando que hay un porcentaje de familias muy alto con eh, deudas que, bueno, según eh, directivos de la Organización de Comercio de Brasil, de una de las organizaciones, eso está poniendo en riesgo la capacidad de consumo de las familias, pero ¿hasta dónde llega? ¿Qué, qué dimensión tiene este problema de endeudamiento de las familias? Comandante Ángeles, gran gusto <risas> volver a hablar contigo. Mira, eh, el, el problema, la raíz del problema es clarísimo, ¿no? Desempleo, salario bajo, interés elevadísimo. Claro que las personas recurren al crédito y después el crédito, la deuda, se transforma en una especie de, de pelota de nieve que, sí. va, ¿no? que va creciendo y no se... logra pagar no yo no tengo los datos aquí en mi cabeza sobre esto yo sé sí que es un problema tan grave que hay una política del gobierno Dula, que en portugués llamamos desenjola que es sacar el nudo no tratar de resolver el problema sí que es un programa de renegociación de las deudas de baja de la gente de baja renta Exactamente. para ver si se logra, digamos, sacar este peso de las familias y incentivar un poco el mercado interno que está en marcha lenta ya hace mucho tiempo. Sí, es un problema gravísimo, no es explosivo nuestro, no antes. Es un problema del neoliberalismo. Una de las maneras nuevas de explotar la familia es empujar la gente para la deuda y después, digamos, el apretarla con intereses muy altos Exacto. y nosotros aquí lo vivimos muy de manera muy fuerte porque la gente es muy pobre y los bancos muy poderosos además eh, no es nuevo el problema ya llevamos muchos años con este problema pero lo que ha crecido es la presión sobre la gente para que compre o sea la gente no, han hecho que no no puedan vivir si no tienen lo que tienen otros entonces la presión es muy fuerte Y se va con esa tarjeta de crédito que termina siendo después un, una condena, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Hay esta presión muy, muy fuerte en toda la población. Pero el problema aquí en Brasil es más agudo en la gente de baja... Digamos, es, es generalizado, normal. pero eh, mucho de la deuda es de gente de baja, bajo ingreso que realmente no es que consuma mucho. es que no tienen para consumir lo mínimo no recién salió ayer los datos sobre eh, hambre aquí en, de la ONU aquí en Brasil y para que tengan una idea, 10% de la población pasa hambre aguda bueno, son más o menos 20 millones de brasileños que yo creo que debe dar a lo mejor unos 5 4 uruguayos. ¿Ya? De hambrientos que no comen ¿eh? por día lo necesario Entonces yo creo que esta es la, la gravedad que tenemos aquí de, de este problema no Hay hay el endeudamiento de la clase media que hace gastos absolutamente superfluos Pero hay también el endeudamiento de, de, la, de la familia que se endeuda para comprar porotos, para comprar arroz Sí, la comida de todos los días Exacto. Con Ahora, con esos datos que vos decías, publicados por organismos internacionales, el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil salió a responder de alguna forma y dijo que 43 millones de personas están por fuera de la línea de pobreza. Como que no tendrían ese problema, ¿no? O sea, le pelea las, las cifras el ministerio. Yo no tengo este dato, pero la realidad es que yo creo que, de, de manera general, El, el gobierno Lula reconoce el problema porque es un problema sí, sí. muy evidente ¿no? y muy muy fuerte. Y la consigna de Lula sí. de, de estos gobiernos que ha sido fome eh, cero. Exacto. Fomecero. Exacto. Y, y, y, y, y si hay una cosa que es real en Lula es que toda, yo creo que ya hasta comenté esto en el programa, todas las veces que Lula habla y cuando llega y empieza a hablar del hambre se emociona hmm. y, y llora. Sí, sí. sí. O sea, esto es un programa que yo creo que él de hecho quiere superar y se agravó mucho después de digamos de la crisis del 2016 y entonces yo creo que en este tema yo creo que el gobierno puede disputar datos porque ahí sí puede haber alguna divergencia pero sobre el problema en sí que es la cantidad inmensa de gente que pasa hambre yo creo que en esto el gobierno Lula sí está de acuerdo, y uno de los mandatos que tiene es, en verdad, el de tratar de evitar esto, porque imagínate lo que significa tener millones y millones de hambrientos en las calles. Esto es un problema, digamos, general, no solo para la gente que está pasando hambre. Entonces, yo creo que en esto, digamos, no sé si va a lograr algo, pero yo creo que el gobierno sí tiene la intención de enfrentar el problema. Por cierto, como, como mención, por si querés comentarnos algo, Plinio, hemos hablado no hace mucho de, de la educación, en, de la concepción de educación que se está impartiendo en Brasil. Digo porque, por un lado, se ha destacado esto de que Lula cerró escuelas cívico-militares que había abierto Bolsonaro, ¿verdad?, con casi 200.000 alumnos, Cosa que, bueno, genera simpatía al combate a la enseñanza eh, más extrema de derecha, en fin. Pero uno se queda pensando qué enseñanza fuera de la militar están teniendo los brasileños. Porque, por cierto, hoy se está reuniendo el Congreso de la UNE, la Organización Histórica de Estudiantes de, de Brasil, donde se anuncia hoy la presencia de Lula. Incluso se anuncia, le digo a Ángeles, también que... que va a hablar Mujica en sí, ese congreso sí, claro. no sé si está allá o si va a hablar a la distancia por internet a la distancia. pero eh, siempre se apela a Mujica en, en este tipo de encuentros también la UNA históricamente, no Plinio ha sido una de las bases de sociales, de movimientos sociales de, del partido de los trabajadores también, pero digo a propósito de, de más allá de este cierre de las escuelas cívico-militares refrescar un poco qué educación está teniendo Brasil bajo el gobierno del PT, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primero, la, las escuelas cívico-militares. Yo no sé si tienen la, la palabra, si la palabra en español hay, sinecura. Ustedes tienen esta palabra, sinecura. No. Bueno, sinecura es un privilegio total, un, un, un privilegio aberrante. Esto es una cosa que Bolsonaro creó, las escuelas militares, para dar empleo a militares eh, jubilados claro. entonces estos militares entran en la escuela y participan de la, de la de cuidar de la disciplina de la escuela y del programa de la escuela y con esto se emplean coroneles sargentos, tenientes jubilados y Bolsonaro amplía su base electoral y golpista ¿no? entonces este es un onus enorme lo, los milicos en realidad, nada más enseñan a la gente a cantar el himno nacional y, y a meter un tipo con, con uniforme a reprimir los estudiantes un desastre total bueno, y menos mal que Lula tardó, pero cerró mm. estas escuelas, porque es una economía de plata y un digamos, una manera de defender esta juventud de las estupideces de estos milicos, bueno La otra cosa es el programa educacional brasileño, que es muy grande. ¿no? Brasil tiene un sistema nacional de educación que es muy, muy grande del punto de vista cantitativo. Pero como no tiene plata, siempre las escuelas van muy mal. ¿no? La educación en Brasil es muy inferior a la educación de Uruguay. No hay ni comparación la educación pública. Pero ahora hay ya... De... No, hay un cambio en la filosofía de la escuela. Porque este es, eh, programa nacional de educación tenía por inspiración la constitución del, del 88, que tenía aspectos democráticos republicanos. No, no, la reforma de la enseñanza hecha por Bolsonaro cambia esto. Introduce una filosofía estrictamente neoliberal, individualista, para hacer un... un Crear, no formar un trabajador precario y conformado. Bueno, en esto Luna no toca mucho mm. y la UNI no está ayudando nada porque la re en realidad es una organización que se burocratizó, está controlada a décadas por el PCdoB, mm. que es un partido comunista do Brasil, pero para que el público quede tranquilo no es... ni comunista y cada vez menos de Brasil. O sea, por, es más globalizado, modernizado, tal. Bueno, y entonces en realidad es una manera, está, no cuando Lula agarra del brazo Mujica, siempre porque quiere engañar al pueblo, uh -huh. porque la gente aquí tiene mucha simpatía por Mujica, entonces ya lo van a tratar bien, no, nadie va a eh, ciflar, ¿no? Va a quedar todo bien. Qué Entonces, terrible. yo creo que no es por ahí que vendrá una reacción. La reacción vendrá más, yo creo, a la chilena uh -huh. por no el movimiento secundarista espontáneo que se van eh, a rebelar contra esto. Yo hablo con los profesores de escuela pública con mucha frecuencia ¿no? y todos ellos, cada uno de un punto de Brasil, todos me relatan más o menos la misma cosa. que hay mucha insatisfacción de profesores, pero sobre todo de los chiquillos, ¿no? gente de Gracias. 13 años, 14 años, con estas reformas, que son en realidad una agresión, una bomba atómica ¿no? en la enseñanza pública brasileña. Sí, son increíbles las similitudes también sí, sí. a nivel de los movimientos estudiantiles y las diferencias de secundaria, como le decimos nosotros con... con la universidad. Eh, Plinio, la, la, ¿la educación universitaria es gratuita en Brasil? Brasil tiene un sistema, eh, digamos, duplo. Uh -huh. Hay una enseñanza pública que es de buena calidad, algunas muy buenas, ¿no? pero que representan cada vez menos, eh, una menor parte de, de, de, del total de los estudiantes. Uh -huh. Yo, si no me engaño, la relación es 80% privada, 20% público. Tremendo. De los privados, salvo no toda generalización, es exagerada. Pero yo diría que el 99% es una basura total para sacar eh, plata del, de los hijos de los trabajadores. ¿no? no enseñan nada, es una porquería. Sí, sí. La educación privada... No hay camino. Impresionante el porcentaje que nos sí, decís, de sí. 80 a 20, ¿no? Sí, sí. Que acá en y, Uruguay y no sé comienza, cómo estamos. comienza con el ministro Paulo Genato, que era mi colega en el Instituto de Economía de UNICAMP y que fue nombrado por Fernando Enrique, ministro de la educación. Y ahí él, bueno, empieza el programa acelerado de privatización. Porque claro que hay unas, una u otra universidad privada, que es honesta, digamos, uh -huh. carísimas, pero por lo menos honesta. ¿no? La universidad católica, hay una u otra. Pero esto después vivió, se transformó un, en, en un gran negocio. ¿no? Sí, sí. Y es un gran negocio hasta sí. hoy. Y acá pasa también, es más, todo es más chico, más disimulado, pero pasa. Y, y ahora estamos en una etapa de convenios. Entre lo público y lo privado, que ya sabemos en qué termina. Bueno, Plinio, vamos terminando por acá, por hoy. Podemos terminar porque total jueves que viene tenemos más. Entonces Exactamente. Entonces problema, continuamos. Exactamente. Y si es necesario antes, antes. ¿Uy? Seguro porque aquí estoy en, en, eh, a disposición de Radio Centenario. Igual se los gran gusto de... Si la con, noticia contigo, así ¿no? lo impone, como sí, se dice en si la prensa. la noticia lo impone. Un abrazo, priño. Fuerte abrazo, gran gusto hablar con los oyentes. Sí, saludos a la familia y al equipo de Contrapoder también. Muchas gracias. Chao, chao.